Bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Riatia. Hoy es eh, martes, en día 8 de mayo y ahora mismo tenemos una temperatura en Berriozar de 15 grados. Eh, tiempo templado, primaveral eh, y con bastante lluvia, un eh, tiempo bastante húmedo que nos acompañará durante todo el día de hoy con máximas de hasta 21 grados y aunque las lluvias nos abandonarán durante miércoles y jueves, no lo harán las temperaturas altas, ya que para el miércoles se prevén 26 grados de máxima y 28 grados para el próximo jueves. Y quien también nos acompañará hoy en nuestro magazine Berrión será Fermincho Sánchez, miembro de Zulo Alay El Cartea, de la sociedad Zulo Alay, que ha organizado para hoy mismo una charla. Eh, una charla coloquio un tanto especial sobre la conquista del Reino de Navarra de 1512 Fermincho Sánchez será el encargado de hablar, en esa será el ponente de esa, de esa charla Aunque nos contará los, los secretos más adelante en nuestro turno de entrevistas en Euskera eh, Esta vez sobre 1512 y la conquista del Reino de Navarra Pero eso será a partir de las 9 y 20, 9 y 25 más o menos, porque antes eh, tenemos que informaros de todo lo que acontece en Berriozar y en Iruñería en nuestro boletín informativo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este Berrión, con este magazine informativo de Berriozar y Retia en el 100.8 de FM, o si no seguís por internet, en eguzquiplaza.net. Y comenzamos como siempre por las noticias de Navarra. El PP lleva a cabo, eh, perdón, el PP lleva a la audiencia nacional a Euskal Cartasuna por el repetidor navarro de ETB. La militancia de EA puede acabar siendo juzgada en la Audiencia Nacional por mejorar la captación de la señal de ETB en Navarra. El secretario general de Eusko Alcartasuna, Pelle Urizar, y el responsable del partido en Navarra, Mayorga Ramírez, anunciaron ayer que la Abogacía del Estado intenta que el cierre del repetidor que pagó la militancia de Eusko Alcartasuna sea juzgado por el Tribunal de Excepción por la Audiencia Nacional. El motivo no tiene que ver con el conflicto vasco, sino que se sustentaría en que el repetidor contraviene una orden ministerial Urizar relató cómo su formación presentó un recurso en contra del precinto del repetidor que habían contratado en la sierra de Erre en el Perdón y Ea adujo que esa medida cautelar no tenía justificación puesto que la señal no supone un perjuicio para nadie. Pese a ello desde que la Guardia Civil rompiera el candado el pasado 7 de marzo el dispositivo sigue inutilizado la respuesta al recurso promete alargar el litigio judicial. La Abogacía del Estado les ha anunciado que su intención es que sea la Audiencia Nacional quien decida sobre el asunto, evitando que la propia Audiencia Provincial Navarra se pronuncie, lo que sería bastante más ágil. El siguiente paso será saber si el Tribunal de Excepción entiende que el caso es de su competencia, por lo que, de momento, el anuncio solo revela la voluntad política del PP de retrasar y magnificar el asunto. Urizar se mostró muy crítico con las pretensiones de la abogacía del Estado debido a que las connotaciones políticas que tiene la Audiencia Nacional en Euskal Herria. Además, considera que tanto el PP como el gobierno de UPN y PSN, que también instaron la censura de la señal, están haciendo el ridículo con este intento de traspaso. Fueron las palabras de Urizar. Para él, más que una obsesión o una fobia, el precinto de su repetidor responde al miedo de los gobiernos navarro y estatal. En ese sentido, he considera que no solo no ha cometido falta o delito alguno, sino que su decisión ha ido en la dirección correcta. Urizar recordó que existe un, proto y, un protocolo firmado entre el gobierno Navarro y Pachi López en el que se comprometían a normalizar las emisiones del ente vasco. Este compromiso jamás se desarrolló, alegando presuntas trabas de índole económica. Unas dificultades que no se sostienen por ninguna de las dos administraciones, ya que ETB podría rentabilizar la inversión del Multiplex en una Y por otro lado, el gobierno navarro sí que permite la emisión de Aragón Televisión desde sus propios repetidores.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 A veces porque no las conocemos, no las vemos en las calles y porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Es por ello que junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y las entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento tiene convenio, se ha organizado esta actividad, estas jornadas que pretenden dar a conocer la realidad de todas estas personas. Eh, vemos por tanto el programa de estas eh, jornadas eh, y comenzamos eh, ya... Eh, ...con eh, una exposición de las diferentes sociedades, exposición que permanecerá abierta hasta el día 19 de mayo en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Por otra parte, el 16 de mayo, miércoles, se tendrá lugar la charla de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El martes, día 22 de mayo, llegará el turno del Banco de Alimentos de la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar y de las asociaciones Espina Bífida e Hidrocefalia y El miércoles 23 de mayo concluirá este ciclo con las charlas a cargo de ANFAS, Caritas, Videan, eh, Asociación de Esclerosis Múltiples y eh, Bonotaxi. Todas las charlas tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y otra actividad que aúna cultura y temas sociales es el undécimo concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad. Toda persona que lo desee puede participar en este concurso de fotografía con un máximo de tres fotografías por participante, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Eh, las eh, fotografías deben reflejar situaciones eh, de discriminación, de corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. Las eh, fotos eh, deberán estar tituladas en blanco y negro o en color y deberán tener un tamaño de 20 por 30 centímetros. Se presentarán sin montar, es decir, sin paspartú, marco ni cristal y sin datos personales que puedan identificar a la persona autora. Deberán entregarse en un sobre cerrado en el que se detalle en el título de la fotografía y la frase undécimo concurso de fotografía el plazo y lugar de presentación es la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento en horario de 8 y media a 1 y media del mediodía desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio y habrá tres premios principales eh, de 400 euros el primero, 300 euros el segundo y 150 el tercero y un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno o una Zartarra consistente en 400 euros Vamos ya con las actividades para los próximos días. Eh, para hoy mismo está prevista una charla sobre la conquista de 1512 en la Sociedad Zulualai. Con motivo del quinto centenario de la conquista del Reino de Navarra, la Sociedad Zulualai de Berriozar ha organizado una charla-coloquio sobre este tema. El ponente será Fermincho Sánchez y la cita tendrá lugar en la propia Sociedad Zulualai hoy mismo a partir de las 8 de la tarde. Y de una charla pasamos a otra, esta tendrá lugar mañana bajo el título Y después de la huelga, ¿qué? Como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para hacer huelga el pasado 29 de marzo, una huelga general secundada por una gran parte de los trabajadores, tanto en Berriozar como en toda Navarra e incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta, ¿y ahora qué? Intentando dar respuesta a esa pregunta... Eh, se ha organizado una charla en la que participarán todos los sindicatos con eh, representación aquí en Berriozar y que tendrá lugar eh, mañana 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento. Tenemos que recordar que también mañana, 9 de mayo, se abre el plazo para presentar solicitudes de beca para el comedor de la escuela infantil. Las solicitudes deberán realizarse entre mañana y el 31 de mayo, ambos inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y para este fin de semana, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga han organizado diferentes actividades. Para este mismo sábado, dos de las sociedades más conocidas de nuestro pueblo, la Sociedad Los Cubas y la Peña La Varga, han organizado sendas jornadas festivas. De esta forma, la sede de los Cubas acogerá una jornada de puertas abiertas que dará comienzo a la 1 del mediodía con un vermú que dará paso a una comida especial en eh, la propia sede a, la una, eh, perdón, a las dos y media del mediodía. A las 7 de la tarde llegará el turno de los conciertos de rock en la Plaza San Esteban, a cargo de los grupos Yosemite Sam y El Tren. Y por último, a partir de medianoche en la misma sociedad se celebrarán una sesión de monólogos y karaoke. Por otro lado, la peña La Varga ha organizado el festival La Varga Metal Fest para ese mismo 12 de mayo, para este sábado. A partir de las 10 de la noche subirán al escenario de La Varga los grupos Ícaro, Nucore y Cous. Y os vamos a hablar de deportes. En concreto, vamos a hablar del Campeonato Navarro de Socatira 4x4, donde Berriuzar ha obtenido unos buenos resultados. El pasado sábado se le dio comienzo en la chantrea al Campeonato Navarro de Socatira 4x4 con los siguientes resultados en cuanto al Campeonato Masculino de 320 kilos. Eh, Amayur fue el primer clasificado con 7 puntos y segundo fue Berriozar con 6 Basaburúa y Motz obtuvo 5 puntos y 4, Chantrea 3 AST 2 y Cascayueta 1. En el campeonato de cadetes de 290 kilos, BKE de Berriozar fue el primer clasificado con 4 puntos, Andramari 2,5 puntos Chantrea obtuvo 2,5 y otro equipo de Berriozar, el Berriozar Obtuvo un punto. El campeonato navarro de Socatira continuará en próximas fechas, en concreto el 13 de mayo, es decir el próximo domingo en Echarri Aranaz a partir de las once y media.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 Het aintzen, Labarga Fest horretan joko duten talde baten kantua dugu hau, Kous taldearen zerrenda. Honekin <mulik> aurrera eginen dugu, emendik mit nitu gutxira, Fermintxo Sánchez izanen dugu, gure elkarrisketa tartean, en gaur bertan, milla bosteunda amabiko, konkistaren inguruan mintzatuko da, gaur bertan, Eginen Bay to its al día,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 dat is een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een eta een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een minuut, een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 de school is in contact met de puin. De puin is in contact met de puin. De puin is in contact met de puin. De puin ser in contact met Bij puin. De puin is een contact met de na De puin is in contact met de puin. De puin is in als je naar de stad is het een avontuur die je hebt gevonden, maar je hebt ook een avontuur die je hebt gevonden, zoals je hebt gevonden, zoals je hebt gevonden, de je hebt gevonden, zoals je hebt gevonden, zoals je hebt gevonden, zoals je hebt gevonden, zoals je hebt de Mm -hmm. Nola nola bizi izan zuten eh, espainolen konkista. Bai, bai, bai. Egia esan, eh, Nahiko ikuspuntu polita da orain arte konkistaz hainbate eh, gauza irakurri izan baititugu, baina ba aur batzuen eh, begira da ez dugu horren or kontuan izan, ez? Eta, edo beintzat orain arte ez digute konkista horrela kontatu. Nola ezakiz, nola nola ocurri hutsitzen zaizun, nola bururatu hutsitzen alako ipuina egitea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 als je het hebt over de toekomst, dan kun je het je niet zien. Als powerpoint Als je de je het je het hebt over over de ik heb contact met u opgenomen. Ik heb contact met u opgenomen. Ik heb contact met u opgenomen. zenuela... ...zaren, e, bueno, met u da, Ik heb contact met u Bueno, Ik heb contact met u opgenomen. Ik heb contact data, u opgenomen. Ik heb ez? Mm -hmm. ...eta u opgenomen. Ik heb contact met u opgenomen. Ik heb contact met u opgenomen. Da powerpoint voor is er de powerpoint is het een karrière. Hij is Pues, is een hij is een etik. is, een zarenetik. Alaveer txarrean hasen leitzen afarroñes bat, ha han eskatu ziaten ere bertez ipuin bat e, egitea, argine mm -hmm. ipurtargi tipia mm -hmm. eta orrun pozan pues, hasi nintzen eta gero zabaldu da fama ta mm -hmm. ezbait ipuin kontarri profesionala ester, no eskatzen diatelaik pues egiten dut. Mm -hmm. Baia, han hemenka eskatzen dizkizute eta orain arte suposatzen dut eh bueno, e, azken honekin eh nou, Nola, nou, laat ik eens aan de achteren. Eh? Ineens kan mutijderij, gusta toetsen zijn, interesse tevens zijn ga jij? Nee, Eskatu kan mutijderij. Alleen is gusta. Daar wil ik hem niet aldeko lopen. Ik schat toetsenaten. Ik schat toetsenaten. Zeg, ik die te Barrys. Daar is niet om ver te luisa is is toe aanmordi u rustig op school aan de deur bij en iemand zal je ophals. dat zal wel te narig dat iemand daar die puinhoop staat te noemen zal je dat zal bai, bai. narig dat je speelt nu niet. dat is omdat er is al veel geschatte ziedaten. bij bij. geschatte ziedaten. ik heb iets te koop. dat is dat ik als euskara niet je moet doen Bateki. Bij bij bij, verhaal Je dat je, je, dat je beste molda, dat Dat je kunt gaan, dat je in is. Dat hij kan in de laurie, dat hij kan de duik. Dat hij kan in de je kunt in de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 ja, ja, ordea sartuko gara piskat, ja itzaldi zola zaldien, eh? Bai, itzaldi, ordea. Ipuina izanen da, idudiek eh, lagundurik. Aha, ederki ba, e, Fermintxo, hortxe beraz e, gaurko itzordu hori, bosteunga herren urte hurrena, konkistari buruzko itzaldia, edo ipuina esanen e, dugu, e, Fermintxo Sánchez-en eskutik, gaur aherratxaldeko zortzietatik aurrera, zuloalai elkartean. E, Fermintxo Sánchez, 1000-kerren gurean izateagatik, eta hurrengor arte, Vale, esta serena. Ayo. ¡Ay, Ayo. olvidar, cuando quiera o cuando pueda, mientras mareo los en el 100.8 de FM. Verías y Ratia en tu y, ratia, y Y seguimos adelante en el magazine Berrión y ya para terminar queremos hablaros del certamen, del quinto certamen de la cárcel a la calle, un certamen teatral organizado por Salaqueta y sobre el que nuestros compañeros de Guzki y Riatia, nuestro compañero Ferchu de Pase realizó una interesante entrevista que os ponemos a continuación. nueva edición de ese certamen de teatro de calle, de la cárcel a la calle se llama, impulsado desde la asociación Salaqueta y de Salaqueta tenemos al otro lado del teléfono a Maite, a quien ya saludamos ¿Seguno, ¿Eh Maite? ¿Seguno? ¿Qué tal? Bien, eh, bueno, bueno, dinos, dinos dime, Nada, pues eso os comento que ya estamos en el quinto año del certamen de la cárcel a la calle, que celebramos desde Salaqueta en colaboración con el ayuntamiento de Huarte Y, bueno, pues que este año, ya como quinto año, pues la verdad es que ha tocado hacer valoración y, y insertar una serie de modificaciones a la vez que, bueno, hemos propuesto toda una semana actividades aquí en Iruña. Hmm. Eh, igual, recuérdanos con qué objetivos os planteasteis este certamen. Ya es la quinta edición, pero bueno, pues esto nace, supongo, con, con una idea, ¿no? Sí, bueno, nace desde que Saláqueta, entre varios de los proyectos que mantenemos Grande, eh, gran parte de nuestro trabajo está centrado en la concienciación social, ¿no? Y en, en intentar sacar esa realidad que se esconde al otro lado de los muros a la calle. Es decir, sacar todo este tema, esta realidad que, que esconden las cárceles, sacarla y expresarla mediante este tema del, del teatro, ¿no? Buscar el arte como medio. Y el teatro nos parecía pues, una forma muy libre y muy directa de poder expresar, ¿no? Eh, ...este tema castellari. Uh -huh. ...entonces desde ahí viene todo este tema del certamen... Uh -huh. ...y de esa valoración que nos decías... ¿no? ...pues toca echar la vista un poquito atrás... ...ver un poco también la evolución de, del certamen... ...pues no sé, ¿qué, qué destacarías o qué, qué habéis visto? Sí. De bueno, pues hemos eh, insertado como te decía... ...varias modificaciones... Eh, ...una de ellas era que los cuatro años anteriores... ...el certamen sí que era específico de teatro de calle... ...y este año pues lo hemos llamado... ...de artes escénicas de calle... Bueno, es una manera de, de dar cabida a más disciplinas, ya puedan ser malabares, ya puedan ser eh, músicos, ya puedan ser, bueno, pues eh, las diferentes disciplinas, ¿no?, para abrirlo de alguna manera más. Eh, además, bueno, el premio baja, pues como todo este año, ¿no?, y tenemos un único premio de 500 euros para el grupo ganador eh, hemos modificado también que el jurado en otros años estaba compuesto por profesionales del mundo del teatro y por gente de Saláqueta y este año el jurado va a ser el propio público asistente el día del certamen, el día 19 de mayo eh, además eh, este año le hemos querido dar una segunda parte a ese certamen allí mismo en Huarte y no va a ser finalizar el certamen y nos vamos todos sino hemos introducido una segunda parte de bueno digamos más más ociosa en la que, bueno, podremos disfrutar de un picoteo, pues un poco de bebida y un concierto, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera de, de quedarnos ahí, que no sea la, la votación, el veredicto y todos para casa, sino, bueno, pues nos quedamos ahí un poco de ambientico, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Y si me permites, por último, decir que, que este año hemos cambiado también la ubicación del certamen, todos los años será en la Plaza San Juan de Ugarte y este año va a ser en el patio del albergue, es decir, en la trasera de la Plaza de Ugarte también. Uh -huh. Pues vamos a ir también con alguna otra cosa, por ejemplo, para poder presentarse, no sé, a grandes rasgos, ¿no? Eh, igual, ¿cuáles son las características que, que tienen que cumplir las obras? Sí, bueno, en principio el, la inscripción hasta el día 30 de abril, pero, bueno, siempre estamos abiertos a, a grupos rezagados de última hora que se quieran inscribir. Y, bueno, básicamente las condiciones son, pues, que el tema sea relacionado con la cárcel, que las obras no sean superiores a 20 minutos... Y, y bueno, pues, pues que tengan muchísimas ganas, vamos a decirlo así Y sí que, que pedimos este año a los grupos pues una pequeña reflexión un Intentar expresar ese mensaje que quieren transmitir al público Es decir, al finalizar de cada obra, pues cinco minutos de, de reflexión ¿no? de, de puesta en común de, de qué quiere expresar ese grupo De qué nos quiere contar con lo que hacen en el momento uh -huh. Pueden ser grupos, pueden ser personas individuales, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, carece el, el certamen carece de, de ser amateur o profesional por eso mismo, ¿no? Porque nosotros nos fijamos más en el mensaje y en lo que la persona quiera transmitir que, que en cualquier otra cosa. También de ahí que el público este año sea el, o sea, el mismo jurado, ¿no? Sí. Es un poquito... Hmm. Es el y la, el tema de inscripciones, bueno, ya nos decías que se finalizaban el pasado 30 de abril Pero bueno, si todavía hay alguna, alguna rezagada por ahí, tendrá por oportunidad sí. ¿Y, ¿Y qué tal han ido? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues de momento tenemos eh, tres personas a nivel individual y un grupo Ajá. O sea, Ajá. que son cuatro inscripciones Que bueno, de momento estamos contentos, la verdad, con el tema Pero bueno, como digo, cualquier persona que todavía esté dispuesta Que nos escriba un mail a de la cárcel a la calle arroba gmail.com y nos cuente un poquito que se quiere inscribir y, y bueno, ahí ya le, le comunicaremos cómo nos ponemos en contacto y demás. Sí, sí. Eso es. Oye, y antes de, de las representaciones, de, ver, de poder ver pues, lo que ha preparado cada, cada persona, cada grupo, eh, no sé, habéis organizado una semana previa con sí. actividades que comienzan, creo, este próximo lunes, se desarrollan a, a lo largo de toda la semana que viene, pues cuéntanos igual un poco en qué consiste. Sí, os cuento lo que tenemos cada día. ...pues como bien dices... ...las actividades van a ser... ...desde el lunes 7... ...hasta el sábado 12 de mayo... ...y eh... ...todas las actividades... ...van a ser en Subelts... ...en la calle Curia número 29... ...y en la hormiga atómica... ...en la calle Curia número 4... ...todo en la misma calle... ...una manera de... ...de hacerlo más fácil... ...para que la peña duda, ¿no?... ...entonces el lunes 7... ...empezamos eh... ...a las 7 y media en Subelts... ...con una inauguración de la semana... ...que va a consistir en un vídeo... ...recordatorio de todos los años anteriores... ...y una presentación de este mismo año... ...y un pequeño picoteo... ...el martes 8 a la misma hora, 7 y media... ...nos vemos en la hormiga atómica... ...con un documental sobre centros de internamiento de extranjeros... ...y eh, contamos con la colaboración ese día de su racismo... ...para una puesta en común después del documental... ...el miércoles 9, lo mismo, 7 y media en su belt... Eh, ...tenemos una tertulia poético-musical sobre el mundo de la prisión... ...en la que bueno, hemos seleccionado una serie de poemas y de canciones... ...relacionadas con el mundo de la prisión... ...y eh, bueno, nos juntaremos allá... ...las escucharemos, las recitaremos... ...e intentaremos contextualizarlas... ...y analizarlas un poquito de dónde vienen... ...por qué dicen lo que dicen y demás... Eh, ...seguimos el jueves 10 a la misma hora... ...en la Armiga Atómica... ...con eh, una sesión de cuentacuentos... ...que se titula Desmontando las cárceles... ...niños, niñas que sobrevivieron... ...el viernes 11 a la misma hora... Presentamos, en su vez, un pequeño corto que hemos hecho sobre la opinión de la calle acerca de las prisiones. Más contamos con oh, el senador vegano, que ellos organizan todos los viernes allí, y un cantor, que es Simón, cantautoria, de aquí de Tarrabia. Y el sábado 12 eh, cerramos la semana con un taller en la hormiga atómica. Esto sí que se modifica a la hora, es por la mañana, a las 11 de la mañana que es un taller, eh, llamémoslo de autodefensa jurídica, titulado Conoce tus derechos ante la detención e intervención judicial. Y por último comentar que en ambos sitios, tanto en Subelch como en la hormiga atómica, desde el miércoles ya está expuesta una exposición de fotos de, de un primer certamen que hemos hecho de fotografía. Este año ha sido un, una experiencia novedosa, que la verdad ha sido todo un éxito, Y bueno, de todas las fotos que nos han mandado, que no son pocas, además no solo de, de aquí, de Euskal Herria, sino bueno, de, de fuera también nos han mandado bastantes. Y, y bueno, la verdad es que está ahí expuesta para todo el mundo que quiere ir a verla, pues ha quedado bien bonita, la verdad. Uh -huh. y, y una experiencia muy, sí, muy positiva. Uh -huh. Uh -huh. Muchos participantes. Uh -huh. Uh -huh. Oye, imagino que tenéis una página web en donde se puede volver a consultar todo este programa, ¿no? Con tranquilidad. Por supuesto, sí. Es eh, www.salaqueta-nafarroa.com. Ahí están todas las actividades, eh, contamos también con las bases. Bueno, todo lo que se pueda necesitar creo que está ahí, así que sí, sí. Oye, y ya, pues bueno, luego después de esta semana previa sería el día 19, ¿no? Creo que es. Eh, Ajá, eso es. Las representaciones. Y luego otra, otra cosa, ¿no? Que, que no hemos comentado, igual, además de, del premio metálico, esos 500 euros que nos mencionabas, pues bueno, ¿qué, uh -huh. supone, ¿qué supone también ganar el certamen? Pues bueno, eh, supone que siempre lo ponemos entre comillas porque no sabemos si, si luego puede ser real o no. Supone la posibilidad de representar la obra dentro de la cárcel de Pamplona. Hmm. Sí, eh, lo que pasa es que bueno, en otros años se ha intentado... Eh, siempre hay trabas de por medio, bueno, pues a ver, este año se intentará, eh, se incluyen las bases, ¿eh? de todas formas este año también, el tema de poder eh, representarlo dentro, lo único lo que digo es siempre no, no depende tanto de nosotros, nosotros lo intentaremos... Pero bueno, pues son ellos los que tienen la última palabra para dejarnos hacerlo o no, ¿no? Pues sí. Oye, pues Maite, ya para finalizar, no sé si consideras que se te ha quedado algo por ahí en el tintero que quieras destacar o mensaje, reflexión... No, en principio no, pues eh, animar a todo el mundo que acuda a las actividades, que bueno, este año es el, el quinto aniversario ya de este certamen, que hemos creado toda esta semana entera, que, que esperamos que que las personas se animen a venir y que a la vez nos acompañen ese 19 ahí en el certamen en Uarte Sí, sí, que se animen porque va, bueno, bueno, va a ser bien bonito este año, la verdad. Estamos muy ilusionadas con este tema. <risa> pues esperamos que, que así sea una vez más y nada, pues a ti agradecerte que hayas atendido nuestra llamada, es que Ricasco y estaba eh, vale. vale, bueno, va, Ale, es que Ricasco su A vos. y 56 minutos de la mañana, nosotros vamos a ir eh, terminando, Recordados que hemos eh, estado con eh, Fermincho Sánchez de la Sociedad Zulo Alay, que va a estar esta misma tarde. Hablando sobre el 1512, sobre la conquista del Reino de Navarra, contando ese cuento que ha ido eh, bueno, circulando por la, el Colegio Mendi Aldea, que ya presentó en el Colegio Mendi Aldea con bastante éxito y que ahora eh, se pues, eh, contará en la Sociedad Zulu Alay y con el coloquio posterior a partir de las 8 de la tarde. <música> Hemos eh, traído también esa entrevista realizada por los compañeros de Guzqui y Retia sobre uno de los eh, certámenes más interesantes eh, a nivel de Irúñez Ría, el certamen de la cárcel a la calle que cumple su quinto aniversario. Y ahora os dejamos con esta canción también de tema carcelario, Breiten de Berricharriac. Mañana volvemos a partir de las ocho y media con el boletín en Euskera y a partir de, de las 9 de la mañana con el magazine Berrión. Ordurarte chincho, quizás Eta ondo viste? Ayo.